ministro, si se le puede decir de esa forma, o la figurita que está en el gobierno. O ¿Quién Juan... era? ¿Vos? ¿Hace rato? Cabandier Caban... se llama. Cierto, está cierto, medio Cabandier. pintado, pero bueno, eh, se supone que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 a los bomberos forestales la realidad es que si el estado destinara esa la realidad es destinar esos recursos de tiempo en lugar de para nutrir económicamente